Daniel, buen día. Sí, digo, en principio, la verdad que marcar la diferencia、eh, entre el gobierno provincial y los diferentes municipios,、eh, esta es una realidad que, que nos toca vivir en Moreno, pero no solamente a nosotros, sino a muchos municipios de、eh, la provincia de Buenos Aires, donde los intendentes、eh, parecen ser un poco menos sensibles a la realidad. O, por lo menos, que viven、eh, una realidad que, que no es la que viven las y los trabajadores.、Eh, nosotros tenemos una herramienta, que, más que nada hablando de esto de, de, de los intendentes, tenemos una herramienta que es la 14656, donde plantea también a nivel provincial una mesa、eh, mixta que nunca se llevó adelante y que nosotros desde ATE, en ti, e n d o que ahora el、eh, sector e s de la CGT también. Estamos planteando que、eh, lo que es, es p a estar i a a nivel、eh, distrital se evalúe primero en esta mesa provincial.、Mm. Una mesa provincial que plantee un piso determinado y que de ahí cada secretario general pueda ir a discutir a su seccional o a su localidad con ese piso ya、eh, puesto desde provincia. Porque entendemos que los intendentes、eh, juegan con. Juegan, sí, básicamente con, con, el, con el salario de los, de los trabajadores. Entonces, este, estamos planteando esto ya hace rato, desde ATE, y, y entiendo que la CGP también.、Eh, yendo al día de hoy, la verdad que,、eh, como bien dijiste vos, la intendenta Matil d e Fernández no se corre una coma,、eh, sigue sin haber comunicación con, con los sindicatos,、eh, sigue. Eh, en principio, la semana pasada, antes del paro, llevamos adelante, desde antes de 48 horas y desde el municipal de 72,、eh, sacó una circular planteando la propuesta del Ejecutivo, propuesta que nosotros difundimos, porque al momento de discutir por qué vamos a medidas de fuerza, obviamente. Planteamos el ofrecimiento del Ejecutivo. Bueno, el Ejecutivo saca este comunicado、mm. donde plantea este, este trimestre, último trimestre, con este 21% de aumento. A eso le suma el compromiso que l e hemos hablado con, con ustedes también: el compromiso de a partir del primero de enero, que todos aquellos trabajadores trabajadoras que quieran p u e d e n pasar la jornada de 40 horas. Y también lo pone,、eh, pone como, como digamos, en la mesa, el.、Eh, Presentismo y puntualidad que lo llevan, de 500 pesos a 3.000.、Mm. Eh, esto lo lanzan antes del paro. Nosotros entendemos que lo lanza、eh, para, obviamente, pinchar la lucha, para、eh, que los compañeros digan: bueno, hay gestos de parte del Ejecutivo, pero la realidad es que、eh, no alcanza. El, las jornadas de 40 horas, en principio, los trabajadores tendrían que haberla tenido ya hace mucho tiempo, porque venimos. d e l principio de año y desde el año pasado, pidiendo y exigiendo que sea、eh, para todos que tengan esta posibilidad de, del régimen de 40 horas, que no es aumento claramente, porque más allá de que impacten un 33%,、eh, es sumarle más horas de trabajo.、Mm. Y、eh, el, el presentismo y puntualidad, ya de la gestión anterior, debió haber estado regularizado. Y te diré que inclusive con estos 3.000 pesos que, que dan hoy,、eh, todavía falta、eh, incrementar algo más, porque. Dentro del convenio colectivo en, en 2016 ya estaba pautado cómo de b ir eh, eh, creciendo ese presentismo y puntualidad. Después, las villanadas de parte de, de, de, de algunos directivos,、eh, secretarios, que、eh, por ejemplo te dicen a las y los trabajadores d e forma de a d e n t a r o c o n o t r o s unos al paro porque por ahí no puede, puede ser que no estés en el listado de las 40 horas, o puede ser que se te d e s p u e n t e mira que ahora el presentismo y puntualidad es mucho más.、Mm. Todo para pinchar la lucha para que los trabajadores no, no, no pidan、eh, tener más、eh, un salario digno, no más un salario digno, digamos. En, ese, en, ese, en esa situación estamos、sí. eh, en, en estos días, también、eh, estamos llevando algunas denuncias por violencia laboral, por amenazas. Entonces, digo, es una gestión más que difícil, donde claramente no quieren el diálogo, donde claramente.、Eh, Eh, digamos, Todo lo que sería gestionar para afuera,、eh, invierte n todo, s todo s lo que sería este, el, el, las arcas del municipio, pero para las y los trabajadores、eh, es mucho menos, obviamente, lo que quieren dar. Y prácticamente, inclusive te diré,、eh, entendemos nosotros que pretenden que nos manejemos como cooperativistas y no como empleados municipales. Raúl, ¿hubo amenazas de descuentos d e los días de paro por parte del municipio? Sí, sí, sí, h u b o por eso estamos llevando, eh, eh, tengo entendido en el día de hoy, no solamente la nota de, para este, hablar e l paro y para que los trabajadores eh, tengan eh, este recuerdo, sino que también hubo aprietes este, de, de las diferentes formas que sabemos que se manejan, algunos a b r u p c i o n a l m e n t e otros desde、eh, los secretarios o desde los directivos.、Eh, recordemos que hay despidos encubiertos, tuvimos a principios de año. c o e g mediados de año a Yelén, que es una compañera que al día de hoy el compromiso del Ejecutivo había sido reincorporarla, todavía no la ha reincorporado. Tenemos los trabajadores que、eh, pertenecen a la agrupación 25 de Mayo Revolución, que al haber un quiebre político、eh, despidieron primero una compañera y luego avanzaron con dos compañeros temporarios.、Eh, uno de ellos, por un año y medio, ...es decir, ya debería estar en planta,、eh, pero como la mesa técnica、eh, pues, tarda en resolver. No está en planta todavía y, y por este motivo、eh, no le renovaron contrato, o sea, la despidieron de forma encubierta. Es、eh, tenemos también datos de otro compañero que fue despedido, pero lamentablemente el compañero no se acercó al gremio.、No. bueno, es como que, que hay veces que los trabajadores dicen, bueno, hasta acá llegué,、vale. parecería que s sería la situación de su compañero, una lástima. Pero bueno,、eh, son varios casos que tenemos, a m e n o de la utilización de la herramienta que no existe más en la 14656, que es la de la disponibilidad.、Eh, bueno, todas esas herramientas las utilizan para tratar de que las y los trabajadores dejen de pelear,、mm. entendiendo que tenían comparos bastante s f i c t i v o s por un 70-80% de adhesión.、Sí. ¿Cómo sigue en este contexto tan difícil la lucha por justamente mejorar el salario? Porque en el medio de todo esto las cosas siguen subiendo, se dan estos aumentos en, en, en otros niveles del propio Estado y en Moreno no,、eh, esto no sucede. ¿Cómo continúan? ¿Qué, qué piensan? ¿Cómo están articulando? t e n e m o s e s t a s e m a n a nuevamente un paro por 48 horas y comienza a dar un precio. o p u e d e A, a hacer una movilización en、eh, el、eh, acceso como, como Ruta 23,、eh, Ruta 23, hacia la municipalidad,、mm. eh, donde, bueno, no tenemos、eh, otra alternativa que seguir peleando por, por una hora sin ir al diálogo. Esperen, esperen. Es, es, Raúl,、no es te, estamos, sí. te estamos empezando a escuchar un poco cortado. Si te puedes acercar a un lugar que tenga mejor recepción, una ventana, algo. Ahí me escuchan, ¿no? Ahí te escuchamos perfecto, sí. Decías que esta semana hay un paro de 48 horas. Paro de 48 horas, que c o m i e n z el día miércoles. d í a jueves, una movilización que convocamos a todas las y los trabajadores municipales d e s d e digamos.、Uh -huh. eh, b、bueno, u Esperemos n o e que la movilización eh, tenga eh, fuerte acompañamiento en parte de l o s trabajadores, porque sí v a a ser fuerte, pero bueno, con todo esto que se planteó, muchas veces los trabajadores les cuesta movilizar porque tienen miedo. La realidad es que tienen miedo, hay necesidad, hay mucho apriete、uh -huh. eh, y bueno. Y esta es la situación, lamentablemente, digo, ¿no? Que nos ha llevado el Ejecutivo, la,、eh, la i n t e n d e n t a m a r i s Fernández y todo el Ejecutivo que, que ella produce. Bien, quedamos atentos, Raúl, a lo que suceda en estas dos jornadas de, de protesta, la movilización, y bueno, esperemos que esto. Pueda generar una n instancia de, de diálogo, justamente como consecuencia también de lo que está pasando a nivel provincial. ¿no? Pareciera que el gesto que hay a nivel provincial no aparece en muchos municipios y Moreno、eh, parece ser efectivamente uno de esos. Como siempre, te agradecemos este ratito, quedamos a disposición. Muchas gracias, Daniel. Una b r a z o a Pete.